Bienvenidos un sábado más a Orbita 3.、Hoy、directamente nos hemos saltado nuestra habitual sintonía para empezar directamente con sonido Warp, que es a lo que nos vamos a dedicar en las próximas dos horas de radio. ウォッチポイントは、ウォッチポイントは、ウォッチポイントは、ウォッチポイントは、ウォッチ Gente como el que estamos oyendo, Beans,、eh, Squarepusser, Afex Twin,、eh, Mouse of Mars, Wars of Canada, Autecre y un largo etcétera de artistas han grabado y seguirán publicando sus trabajos en este gran sello londinense. Ahora mismo está su sede allí, pero fue fundado en s h e f i l l e Como es tan amplia su discografía y su reparto de artistas, h a v e r n o s obligados a tener que hacer, pues al menos dos especiales de War. Así que si escucháis este programa y veis que falta algo, no os preocupéis porque seguramente nos lo dejemos en el tintero para la próxima. Intentaremos hacer un repaso de artistas importantes como en, en, en el programa de hoy, como Luke Bieber, Play, Afex Twin, Boards of Canada y Autecre, entre otros. Here to save you from yourselves. Blank, so I wither onto t e g a v decay, growth, and experience. You dull the blades, so i sharpen the edges. Listless, smelters, float upon the waves of a popular disease, demise with a discharge of applied velocity, a pregnant momentum. Place t h a brick on the gas pedal, charging downhill. Army move their feet like flintstones. Comments are complicated, like h y p o c r i t e received by compliments so high the nose bleeds. Either it's wonderful or worth nothing, none are no longer deceived by the virtue of past intention. g o n s o o e r or g r e e Painful as needles under the fingernails confronted with the same enthusiasm as poor o u i n e Plea broke s o m shredded h e a v e n That makes MCs blind from the glitter, and most got into the music to get laid. So, this is a rhyme system for DJs. Then, let my b o t t l lick your fingers. Especial de Warp en los próximos minutos aquí en Orbita 3. También comentaremos al final del programa un poquito la agenda para esta noche y un anticipo de las cositas interesantes para la próxima semana, como puede ser y como es el próximo jueves 19: Carnafan,、eh, que en k a t m a n d u Rulli, f a n Norris harán fiesta de carnaval, entrada libre. Y el sábado 21 estaremos el equipo de Orbita 3 aquí en el Rockstage, en la calle Carlos Solé, cerca del metro de b u e n o s Aires haciendo también una fiesta de carnaval, e intentaremos, pues eso desinhibirnos lo máximo posible. De lo que es la historia de este sello al que vamos a dedicar el programa de Sello War. Fue fundado en s h e f f i e l d en 1989 por Steve Becker y Rob Mitchell, que por cierto ha fallecido y ha de un cáncer frecuentemente. フォン・レコードは全てのコンビニで t られたものです。 Sexta Dick Strose de Nightmare of Wax,、eh, Warp entró por primera vez en el top 20 de los grandes éxitos para la pista, pero el gran éxito realmente le vendría de la mano del FO con su tema LFO,、eh, la referencia número 5 de Warp, que consiguió vender más de,、eh, de 120.000 discos. t En x t o e el que se creó el sello War, que, que como decía George Evelyn de Nightmares of Wax, era tan, sencillo, dice él, era tan sencillo como ir a la tienda, enseñar tu música, entregarla y esperar al día siguiente. Entonces te encontrabas con que tu disco estaba en la calle y a la, semen, a la semana siguiente en la lista de los más vendidos en el circuito baile. Esto nos puede dar una idea de, de la velocidad y, y casi el andragonismo, no, no sé cómo decirlo. Que, que ha llevado esta gente de Warp, electrónica experimental, música difícil de escuchar y difícil de bailar, pero que ha marcado y se ha abierto paso a lo largo de los años. Era una época donde triunfaban las raves ilegales y el blip, que es como definen un poco a este sonido allí en Inglaterra, luchaba frente al a c i d house más comercial que imperaba plenamente en, en esos tiempos. Ante esto, w a r p se nutre de una generación que buscaba pías alternativas al hardcore y una referencia con un toque hipnótico y mental de un a c i d leído con otro lenguaje. La música de Warp ha sido en muchas ocasiones etiquetada como tecno inteligente y se la ha relacionado muy directamente con Detroit. Pero el sonido de Warp va más allá: es un material para relajarse sin formar parte del decorado, como le ocurre, por ejemplo, al ambient. No lo suficiente movido para bailar y,、sí、lo, sufici y, y lo suficientemente difícil para escuchar. Y quizás sea esta la verdadera magia de este sello y sonido inclasificable y característico al mismo tiempo. Curiosamente, y a colación de todo esto,、eh, una de las primeras intenciones de los artistas de Warp era matar la pista de baile en un sentido positivo, claro. Del s e l i o Ward. Una curiosa opinión es, por ejemplo, la de Jimmy Fry, miembro de Herb Brutus, acerca de los orígenes del sonido de Sheffield. Dice, él dice: el concierto de Kraffwehr en la Universidad de Sheffield en 1976 lo comenzó todo. Después del mismo, la brigada del chubasquero salió a comprarse Korg MS-20 y empezaron a experimentar con el peinado, el maquillaje y los canzoncillos de Kung Fu, los maricas del sintetizador, como Mark、e. Smith los llamaba, a pesar de que normalmente eran bastante duros. Interesantes son estos comentarios de Ian k r a i g Marsh y Martin Ward, respectivamente. Comentan e l PUC en vez de ser un comienzo, que es lo que todo el mundo pensaba, se convirtió rápidamente en el final del rock. No iba a haber progresión nunca más. Daba la impresión de que el rock simplemente iba a coger y mezclar lo que había hecho anteriormente. En realidad, nosotros queríamos destruir el rock and roll como estilo popular y reemplazarlo. Pasábamos los, los sintetizadores a través de una tremenda distorsión saturando la mesa. La intención de lo que estábamos haciendo era una especie de ponerlo todo a prueba del futuro. Nos, ima nos imaginábamos a la gente tocando esta música dentro de 10 o 20 años.、Y、no fueron 10 o 20 años, fueron unos cuantos más. We made them dance, and it was, I mean, the, the thing was really, it, it was like a, a, a, a cultural、uh, orgasm. You know, that's what it was. Cultural orgasm, you know. And, uh, and, uh, Nos hemos introducido un poquito, en materia. Introducidos un poquito en materia, como decía, de lo que es、eh, orígenes del sello Warp.、Eh, vamos a empezar a hablar ya más pormenorizadamente de cada uno de los artistas que hemos seleccionado para esta noche. Vamos a empezar con el FO, que, que quizás sea uno de los grupos más representativos y desde luego pioneros dentro de Warp.、Eh, este grupo se formó en la ciudad de Leeds. Y está compuesto por los ya míticos incombustibles en cuanto a producción musical, Mark Bell y Keith Barley. En, entraron, en 1990 entraron a formar parte、eh, de lo que es Warp, pero recién creadito, y consiguen uno de los primeros grandes éxitos con su primer single, LFO. Entran en el top 20 y venden más de 1200 copias, algo bastante complicado pues, en lo que es música electrónica experimental. Estamos escuchando en estos momentos el track número 5 sacado de su último trabajo LPS hit llamado m o i s l e a LFO Low Frequency o s c i l l a t o o r s c i l a c i ó n de e e baja f r c u nombre c i a en directamente conectado con la base que sustenta su música, encabezando el movimiento techno b l e e p inglés. Después de su segundo ad álbum Advance en 1996, Mark Bell y g e t Barley decían tomar caminos separados. Por un lado, Mark Bell conservó el nombre LFO para posteriores trabajos en War Records y también se le ha visto en solitario coproduciendo el álbum, por ejemplo, El Homogenic de Bjork y también está ahora haciendo remezclas para diferentes artistas como Radiohead, Good g o o s o Sabres of Paradise. Por, por otra parte, Geth Barley ha hecho bailar con sus trabajos bajo el seudónimo G-Man, que, que nosotros utilizamos bastante, hemos puesto bastante aquí en Orbita 3, Tecno para la pista de corte minimalista, pues eso ha influido producciones europeas y a todo el mundo.、Mm, sonido que viene de muy antiguo, ahora a parece en Alemania que están descubriendo como sonidos realmente de vanguardistas y nuevos, pero、eh, si escuchamos trabajos de Geth Barley, y También de Marvel, descubriremos que ellos, ya hace más de 20 años, estaban sobre la pista y desarrollando, o sea, más que creando una idea, ya desarrollándola plenamente. El tema Monkey l i p s de LFO y vamos a continuar con el single que sacaron como anticipo de este nuevo LP recién salido del horno tras, tras tantos años de espera, Shit de LFO, el tema Free. Y tan buenos que, que tiene este sello. Y continuamos pues con, con unos señores que nos gustan bastante, que son Bowers of Canada, que es un dúo formado, que se formó en el 89, el mismo año que, que se creó Warp, y está compuesto por Marcus Ayon y Mitchell Sandinson. Que en un principio no, no se formó el, el grupo por, porque era un, o sea, en plan colectivo de fotografía, diseño,、eh, Dedicado expresamente a la música, sino más un rollo diseño y fotografía. Y nada, publicaron su primer a LP en el 95, El t o i s m y que luego fue, era, un, era una promoción, era un, un tema promocional y luego se convirtió en un maxi CD de, del sello Scam. Llamado High Score, y nos vamos a quedar con, con este primer tema del CD t o i s m que fue publicado en el 95 por Wars of Canada. LP grabado en el 95, Toys, el 69er. Y bueno, este LP no, en realidad no fue publicado en, en Warp. En Warp ficharon en, en el 98, cuando publicaron el,、pues、un LP bastante conocido, que se llama Music Has the Right to Children, que es, la verdad es que es un clásico del del, del, del technoambient, e que está creado por, yo que sé, a base de viñetas sonoras y Y ruidismo para para tranquilizarte. Y este music has the right to children. Vamos a escuchar el tema 6, es 610. Antes habíamos escuchado el 69, pues ahora el 610. De este dúo e este d magnífico, y después de haber escuchado el Sixth Titan de, de su LP Music Has the Right to Children, pues terminamos con Music Is m a d que es de su último LP grabado en Warp. Del sello Warp, seguimos, va a la redundancia, con pues yo creo que uno de los, bueno, del dúo artístico que, que más, bueno, que nos gusta bastante, vamos, porque la verdad es que todo lo que lo que publica Warp、eh, nos tira bastante. Pues seguimos con un dúo formado por Simboot y Ralph Browse, que, que es nada más y nada menos que Autecre, que según, según ellos mismos hay que pronunciarlo como Autec-er. O sea, un poco extraño, pero, pero bueno.、Eh, desde que empezaron a principios de los 90, pues、eh, la verdad es que desde sus primeros trabajos hasta lo que hay ahora han evolucionado bastante. Y, pero vamos, siempre han seguido con un compromiso bien claro que es el arriesgar y experimentar con, con sonidos, con sintes, con, pues, con la serie de instrumentos, con los que fabrican la música. Y eso, pues. Pues ha llevado a que la crítica les tenga en un pedestal, pero también que haya restado bastante, bastantes seguidores. Y para que sepáis de quién estamos hablando, si no lo sabéis,、eh, pues con su primer LP, Incunambula, del 93, su tema exactamente Wind Wine. Como te decía al principio, es nada más y nada menos que Aotecre su primer LP que fue grabado en el 93、eh, llamado Incunabula y el tema exactamente Win-Win.、Eh, decir que fue en el 93 este primer LP, pero ellos ya habían, habían colaborado en un recopilatorio que sacó Warp en el 92 que se llamaba Artificial Intelligent, que la verdad que dio bastante que hablar en su época. Siguiendo con Otecre, no podríamos, no podríamos vivir casi, digo yo, sin decir que, sin hablar de su LP a n t i e p que como su nombre indica, bueno, no exactamente, pero en realidad estaba, era en protesta porque en aquella época el gobierno inglés prohibía el hacer raves pues, en el Reino Unido. Y, y exactamente uno de sus temas, el que vamos a escuchar, el 3, el, el Flutter, que, que es muy curioso porque es tan, complejo, es tan complejo que no se repite ni uno de sus bucles, cosa que, que jodía bastante a, a las autoridades del Reino Unido. Autecre con Afex Twin Polygon Window, este seudónimo, uno de los seudónimos que tiene este hombre con mil y una caras. Eh, pues efectivamente, múltiples son sus alias de alter egos.、Eh, le hemos encontrado como AFX, como Polygon Window, como Caustic Window, de Diceman, pero AFX Twin es el nombre que Richard D. James, que es su verdadero nombre, más ha utilizado.、Eh, creció en Cromwell, Inglaterra, y allí creció y conocido con toda la gente del sello Reflex, el sello que Richard fundó junto con Brian Wilson para explorar las nuevas innovaciones. en s e la dinámica del ácido. Pues uno de los primeros o uno los primeros sea, de trabajos no es el primer LP que fue publicado en el sello Rhythm and Soul,、eh, titulado Select Ambient Works、eh, 8592. Fue una recopilación de trabajos anteriores que había realizado en ese periodo, con el que emitía una seneridad cuasi meditativa, algo que alteró en sus posteriores trabajos, s p u e lo alternó con. Cosas más experimentales y quizá un poquito más rayantes para para más de uno recordamos todavía el cierre de aquel sonar del 93 creo que fue del 93 perdón del 2003 creo que fue donde estuvo 20 minutos a base de ametralladoras y discursos políticos entremezclados con músicas populares a modo de experimentación sonora que Unos supieron entender y otros、eh, se quedaron un poco locos, quizá. Hablaremos y pondremos un par de remezclas también de uno de sus trabajos. Y ahora mismo estamos escuchando, pues, como decía, uno de los seudónimos más interesantes y más melódicos de Afex Twin: Polygon Window. Polygon Window, que se me lengua la t r a b a A continuar con un poquito más de a f f e c Twin, t hemos metido ahí para cortar entre medias a p r e f u s e 73. Pues ahora vamos a continuar con, con, con otro tema de Polygon Window.、Eh, Ward publicó en el 92 una serie de singles y á l b u m s llamados Artificial Intelligent y, y Polygon Window era uno de los artistas que participaba Dentro de esa selección vamos a poner el, el cuarto corte de su LP Surfing on the Sidewaves. Sacado del LP del, no, del 95, Icar Because You Do.、Eh, seguimos con un poquito más de Afex Twin, tema número 2 del、eh, LP Surfing on the s i d e w a v e s de Polygon Window. Sacó ha sacado recientemente, un, bueno, recientemente hace poco, un recopilatorio de remezclas: 26 remezclas for cash, o sea, 26 mixes for cash, 26 remezclas por dinero, más claro, agua,、eh, pero no por ello perdiendo ni una pice de calidad. Vamos a escuchar el tema de base de una remezcla que hace a Mike Flowers Pops. フ p Glass. e i g e a f e c t Twin remezclando a Mike Flowers Pops de Bass. p a a s De o d un sorprendente tema, una sorprendente remezcla de Afex Twin, a, directamente a Play t en este primer especial dedicado al sello Warp aquí en Órbita 3, en Radio Vallecas. Comentar un poquito de Play, t pues que、eh, lo forman Ed Harley y Andy Tuner. Se conocieron en la escuela en los 80, rápidamente se hicieron amigos, formaron un grupo de breakdancers llamado Deathquad y posteriormente, pues ya. Empezaron a desarrollar sus carreras musicales y formaron Play. Vamos a, estamos escuchando en estos momentos uno de sus primeros trabajos, el LP No For Three. Aquí en órbita 3 en este especial de Warp, y vamos a escuchar ahora el tema Mary extraído del último LP que recientemente sacado: Spokes. Directamente a Luke Bieber, que es uno de los últimos artistas en incorporarse al sello War.、Eh, estamos escuchando、eh, un tema extraído de su álbum Joseph,、eh, pues uno de los últimos trabajos, aunque bien es cierto que lleva más de 10 años sacando música en sellos de la categoría de Reflex, Ninja Toon, Virgin o Mow Wax. Esa pequeña confusión que hemos tenido antes entre Luke b i v e r y p l a t e pero bueno, son muchos discos, la verdad es que lo tenéis que ver.、Eh, bueno, pues seguimos con, con un hombre, este sí que ha sido uno de los últimos fichajes de Warp, Chris Clark, que nació en Bristol y hasta la fecha solamente tiene dos LPs grabados en Warp y un EP. Y, y este, uno de ellos, el Clarence Park,、eh, que, que lo grabó mientras el Chavalín estaba, estaba en la universidad. Bueno, Chavalín, no sabemos, la verdad, tampoco queda é d exactamente. Tiene y, y nos quedamos con uno de, de, de sus temas,、eh, que es exactamente el Índigo, de su último LP, Empty the Bones of You. Donde, pues、donde nos muestra un sinfín de ruiditos con sintetizadores, experimentación y texturas desorientadas, pero orientadas a la pista de baile. Por esta semana, tristemente vamos a tener que dar fin a esta primera edición, este primer especial dedicado al sello WAR electrónica experimental en estado puro aquí en Radio Vallecas, en órbita 3, en el 107.5 del FM.、Eh, todos los sábados estamos aquí de 8 a 10 de la tarde. No nos vamos a ir sin hacer un breve y ligero repaso de la agenda, de la agenda la pues eso, para, para salir por ahí un poquito. Os recomendamos encarecidamente el, el jueves 19 a acudir a la fiesta que se celebra en c a m a n d ú el c a r n a f a n group l y a n f u n k norris entrada libre jueves 19 carnaval r o y e c t o setentero en c a m a n d ú y el viernes digo y el sábado estaremos órbita 3 al completo en el café restaurante concierto rock stage que está en la calle carlos s o l é ahí al lado del metro de buenos aires en la zona de la albufera Y pues eso, fiesta, fiesta carnaval este sábado, también entrada libre en Rockstage. Comentar rápidamente: sábado 14, en el que nos encontramos, estará haciendo un directo Carlo s Coupé en s i r o c o y Nima Gorky de Copenhague estará como i n v i t a d o en r o o m El viernes 20 encontraremos a Matthew Johnson haciendo un directo. Michel Grinsen、eh, acompañará a los platos y también estará DJ Sideral de Barcelona. Esto será en Lowe l próximo viernes.、Eh, comentar rápidamente también por、pues, lo que hemos visto últimamente en Madrid que nos ha parecido interesante. La verdad es que afortunadamente hay días con bastante oferta, con tanta que no te da tiempo a hacer todo lo que quieres.、Eh, Jeff Miles nos ha n comentado que bien, pero las fuentes no sabemos si son de t o d a f o r m a del todo fiables. parece Ser que fue un poco más de lo mismo,、eh, aunque no, no era la misma maleta, dicen que, que veces pasadas.、Eh, destacar gratamente su TEC en Soma, fiesta especial, abrió Soma s t r a s con motivo de esta fiesta, que, pues eso, trayendo a su TEC a, a Madrid, abrió en jueves. Y, y un directo y luego sesión de electrónica experimental en la C-minimal Tecno h con toques ruidistas bastante b a s t t a a n e g r a d a b l e Buen público y la gente muy receptiva y, y, y sabía, claro, qué es lo que iba a ver.、Eh, también estuvimos ayer viendo a Yasanova en la sala Quick y nos pasó un poco lo de siempre: buena música, pero un poco pesados. Eh, nos pasó con t r u b i t r i o nos ha pasado con Yasanova. Uno va con toda la ilusión pensando que va a encontrar a unos grandes j o c k e s similares a sus producciones y se encuentra pues, con pinchadiscos que enlazan bien los temas, pero que, que realmente se hace un poco cansina la sesión en general. Y destacar. Por todo lo alto, el concierto en arena de James Taylor q u a r t e t Estuvimos allí votando, brincando, con、eh, 50 personas encima del escenario como colofón y acid jazz en estado puro, pues eso, durante su escasa hora y media más o menos de concierto. Nos vamos a despedir precisamente con James Taylor q u a r t e t Este rompiendo un poco y experimentando más todavía, rompiendo ya con este especial de Warp aquí en Orbita 3.、Eh, Warp, with... we are reasonable people, ese s es u lema.、Eh, ellos son gente、eh, muy resonante. Nos hemos dejado en el tintero mucha gente como Motion Mars, Square Puse, Prefuse, 7 3, Beans, Antipop c o n s o r t i o n Eh, y un largo etc. en i m a r s of Wax que ya tendremos, ya tendremos que hacer, por favor, compañeros, <risa> que ya tendremos que dar en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte, esto ha sido Orbita 3 desde el 107.5RF.